Hay un estrecho límite que separa la cordura de la locura. Hay un fino camino que separa el mundo real... ...de esos otros universos donde habita la locura y otros seres. Y parece que últimamente los hechos protagonizados por jóvenes... ...hablan que ese límite, esas fronteras entre la cordura y lo desconocido... Están atravesando mucho más De lo que se podría desear Nuestro invitado es un experto Y nos puede dar algunas respuestas Escuchemos Fernando, ¿está la gente? Estamos más locos ahora que antes ¿Hay un nivel de locura superior? No lo sé, porque yo antes no estaba Desde que tú llevas funcionando, ¿está la gente más loca? ¿Estamos más locos? No, hombre, lo que pasa es que los, los psiquiatras afortunadamente hemos dejado de ser seres extraños para ser lo que somos, médicos que tienen una especialidad como otra cualquiera. Yo creo que ha habido siempre. Lo que sucede es que tal vez la forma de vida te exige más. Y cuando hay un, hay un déficit, por ejemplo, en una eh, depresión que se inicia, un estado subdepresivo cuando empieza a fallar la memoria de... ...de fijación y la capacidad de concentración... ...si estás en un mundo que te exige mucho... ...ese déficit, ese hándic, inmediatamente lo acusas... ...y hace que algo que antes pasaba desapercibido... ...tardaba mucho más en diagnosticarse... ...ahora se haga rápidamente... Mm. ...además, afortunadamente la psicofarmacología ha evolucionado... ...de una forma espectacular, ¿no? Y puedes tener a alguien en tratamiento... ...haciendo una avión normal, conduciendo, pilotando aviones o subido en un andamio en un séptimo piso. Uh -huh. Te hacía bien esa pregunta porque últimamente las noticias nos han dado, nos ha sorprendido con casos de niños muy jóvenes uh -huh. que de repente hacían cosas tremendas, mataban a gente, mataban a sus padres, el, el uh -huh. joven de la katana ese que uh -huh. andaba por uh -huh. ahí, otras cuantas jóvenes que en, en Andalucía a través de la Ouija se comunicaban y mataban de una forma premeditada y muy bien controlada uh -huh. a otros seres. ¿Qué está pasando? Bueno que los medios de comunicación llegan a todas partes <risa> y que, que ese tipo de cosas se conocen y se divulgan siempre han sucedido siempre ha sucedido probablemente y sí. terminan otros factores sociales eh, de educación eh, incluso hasta religiosos en todo eso pero no te diría que hay más psicópatas ahora que antes pueden modificarse las formas eh, pueden modificarse la puesta en escena pero, pero el argumento sigue siendo el mismo yo recuerdo por ejemplo los temas comunes para ti, para mí y para nuestros oyentes entre ellos los ovnis por ejemplo en la época en la que yo estaba trabajando en, en un hospital psiquiátrico de la comunidad entonces de la diputación de aquí de Madrid ya estábamos viendo que el delirio en muchos psicóticos dejaba de tener un contenido religioso que era lo habitual, lo clásico y empezaba a tener un contenido extraterrestre ¿Mm? eh, y en muchos brotes esquizofrénicos se deliraba no ya con la Virgen, con Jesús sino con, eh, con habitantes de Ganímedes o con, es decir, hay una contaminación cultural inevitable entonces el que estén presente en los juegos de rol el que estén presentes en cualquier cosa que forma parte de la actividad eh, cultural, técnica de, de este momento, pues eso se refleja también en la forma de enfermar o de de manifestar la enfermedad pero en este caso son, son problemas de personalidades especiales Esos, esas personas psicopáticas que bueno, que, que no tienen un concepto como lo podemos tener la gente normal de lo que es el bien de lo que es el mal, viven sí. dentro de esta realidad, son muy inteligentes además generalmente <coughs> pero su ética es otra, no hay Sin embargo, gente que dice que, conocemos tampoco de la mente, que mucho de lo que se diagnostica como locura eh, no es eso, sino que son gente que han traspasado un y están en otro lado viendo seres que realmente habitan en otras dimensiones. ¿Tú puedes aceptar eso como psiquiatra? Yo eso lo he escuchado a veces, lo que pasa es que no llevo ejerciendo nada más que... Vamos, a ver. Muchos años, no lo digas. Eh, nah, sí, se puede decir desde, desde el 68, pues, pues ya son 32 años, ejerciendo sí. como psiquiatra porque después de acabar la carrera, son... entonces eran dos años de especialidad. Yo no he visto esas cosas. ¿No? <risa> no, pero supongo que tengo poca experiencia todavía. Entonces ah, ah. cuando leo cosas así, pues hombre, no puedo por menos que sonreír. La realidad es otra. Bueno, y los médicos estamos para curar enfermedades, la gente no viene a, a consultarte por, por sensaciones más o menos raras, y no viene porque está enferma, ¿no? Ya. no, no veo yo esas cosas y, y no creo no te digo que no existan, no lo sé sin embargo, en el Vaticano se parece, salía también la noticia de que, como si hubieran dado la voz de alarma hay muchos más exorcistas, parece que están haciendo exorcismos se hablaba de que el Papa de hecho un exorcismo mm. por ahí había curado una niña mm. eh, ¿anda suelto Satanás, como decían, en este último tiempo? Mm, la que anda suelto es la iglesia que es otra historia <risa> ¿Qué, ¿qué tipo de soltura? lo digo un poco en broma y sin querer molestar a nadie ni mucho menos porque el diablo en el sentido convencional es una invención eh, puramente católica no, es, una invención, no, no es una invención no no no de esa manera ese ser bizarro pintoresco es grotesco nauseabundo y todo esas con animales, dos penes ¿algunas un día de él? también sí, sí, con sí, dos penes sí algunos sí, depende de la máquina eso es es un producto creado sobre todo por la iglesia medieval recogiendo algunas tradiciones de la cultura greco latina, pero tú te coges el Antiguo Testamento y, y las pocas veces que aparece Satanás, Satanás es un ángel, aparte que Satanás es un genérico, que en hebreo y en arameo no exactamente significa enemigo sin más, pero cuando hay una, una descripción eh, o un seguimiento o un protagonismo por parte de Satanás, sobre todo en el libro de Job, Y, y es un ángel más que es un tal servicio de llave de bueno le, le, se encarga de la de las tareas sucias, pero responsable es llavé no no es él, él no mueve un dedo sin sin el permiso o sin la orden de llave y no hay más luego esa historia de Lucifer por ejemplo del lucero caído ya no recuerdo si memoria es mala si es un poema de de Elías o de otro profeta que está hecho eh, sobre la figura de los Nabucodonosor, eh, del rey de Babilonia y de su caída y todo eso, Babilonia era, pues fue la gran enemiga, fue la que destruyó el primer templo de, de Jerusalén, y, y es un poema en el que dices, o oh, tú que te creías más alto que Dios, que te creías un lucero y has caído, se estaba refiriendo al rey de Babilonia, no al, no, al, no al demonio, ¿no? Sin embargo, es una interpretación que se ha hecho a posteriori. Pero yo te diría que el... <coughs> que Satanás, incluso en la religión judeo tiene mucha menos importancia que en otras, porque es una religión eh, monoteísta, no hay un principio del bien y otro del mal, como sucedía en otras religiones entonces, bueno, el papel de ese de esa figura negativa está subordinado está supeditado al del Dios omnipotente, por lo tanto siempre ahí la, la iglesia cae en trampas eh, ella sola, cuando se pone a, a hacer estas y otras cosas como pasa con los zon y con lo que se deciden muchos concilios no. eh, pero bueno, empieza a haber esa contaminación ya sabes que, que si hay un suicidio por, por alguna razón pues en esa comunidad los que están eh, son proclives al suicidio pues, pues a lo mejor eso actúa como detonante que hay una contaminación también hay gente a lo mejor que está ahí con su personalidad histérica agazapada ve que, que alguien pues, es poseído y le hace un exorcismo y aprovecha para para, para quitar ese salto y él también ocupar ese ese protagonismo creo que es un fenómeno más social que espiritual nueve cero nuestro teléfono Eh, ...por si queréis intervenir esta noche... nos han empezando ya a llegar... Algunos, ...algunas preguntas... Eh, ...tiba, antes de dar paso a los oyentes... Eh, ...no hay entonces posesiones... ...el diablo no, no posee a, a los seres humanos... ...hombre, depende de lo que tú creas... ...también los griegos hablaban de... ...no del diablo, hablaban del terrible... ...y las posesiones eran, eran parecidas... ...si hablamos... ...si aplicamos los términos... ...de una forma ortodoxa... ...pues posesión según el ritual romano... ...si no recuerdo mal... Eh, las características son que la persona sea capaz de, de hablar inextenso en un idioma desconocido o entenderlo, a otros que lo hablen, que demuestras de una fuerza eh, desproporcionada a su edad y condición que sepa de cosas remotas o secretas y algunas otras cosas más, decir, son condiciones o sea. que no se dan así como así pero que tú de conocer estos temas igual a lo mejor que yo pues sabes que entre de los fenómenos paranormales pues está la xenoglosia que la capacidad de evidencia está presente sin necesidad del, del diablo y además si tienes la curiosidad como como yo he tenido y otros muchos de leerte de actas inquisitoriales de leerte los interrogatorios y lo que está recogido en ellos hay mucha documentación mucha biografía ves que que bueno, ahí no estaba, no estaba el diablo por ningún sitio algo en los dominicos que, que hacían los interrogatorios y en las pobres <coughs> histéricas y en los simuladores que también lo sabía Pero, vamos, en las crisis de gran histeria que ya se ven muy pocas en las que el paciente se arquea en tensión y queda apoyado solamente con la nuca y los talones de los pies en esa posición que los médicos decimos de opistótonos eso está recogido en, en las actas inquisitoriales como una de las de, de, de las pruebas de la posición y si embargo es, es, es pura histeria Yeah, curioso eh, Están empezando a llegar preguntas, como digo, del chat Me dicen que el nombre del canal, de nuestro canal, se llama Espacio en Blanco eh, Así es la forma de entrar cuando entréis en el IRC, canal hispano, Espacio en Blanco Y preguntan, Tuco, del chat, que por qué abandonaste Son preguntas para ti, ¿Cómo? no tiene mucho que ver con este, pero bueno, te las tengo que hacer Por qué abandonaste la experiencia de la ayahuasca eh, en ese viaje que hiciste con, con Juanjo Benítez eh, De repente estaban los otros <tose> de ayahuasca eran Perú o dónde era? No, era en Brasil Brasil Por pues cerca de Rio de Janeiro, pero en la, en la selva, en una, en una especie de iglesia de una comunidad, en Santo Daime, mm. que, que está también aquí, tiene algunas delegaciones ya en, en España desde hace unos años, y en las que se consume la ayahuasca de forma colectiva. Y fue durante una de esas ceremonias que, que estuvimos filmando, había tres tomas, yo me tomé las tres tomas también, aunque solamente... Eh, en dos momentos se me ve tomar, tampoco era cuestión de estar sacando todos los plazos y además Juanjo era el auténtico protagonista porque era el que iba a realizar una experiencia entonces yo ya tuve hace años años atrás otra experiencia negativa con, con otro tipo de porquería de esas que uno toma ah. por ahí y recuerdo la, la angustia brutal mm. todo eso tienes que hacerlo con un sentido no ya bajo el control de alguien, sino bajo tu control previo Tommas eso con un fin determinado tomarlo por curiosidad es la mayor estupidez que se puede hacer y lo que había pasado en la primera ocasión fue uno de los aparte de la intoxicación fue uno de los momentos más peores que yo he vivido a nivel subjetivo el que se te escape la razón es una sensación realmente angustiosa, porque no sabes lo que, lo que va a venir se te va la razón, pero no sabes no sabes qué va a ocupar tu cuerpo por decirlo de alguna manera qué va a pasar en tu cerebro y empecé a tener esa misma sensación ese mismo sentimiento después de haber tenido una serie de alucinaciones muy curiosas eh, Paolo el que estaba dirigiendo la ceremonia porque el, el padrino el, el mayor pues estaba enfermo del corazón y entonces estaba sustituyéndole él se habían sustituido las onajas de los ayahuasqueros y todo eso auténtico pues por guitarras, canciones, pero todos con la misma intencionalidad de irte acompañando y llevando. Entonces con bajo el efecto de la ayahuasca aparte de contener pues las las causas como podías y la diarrea como podías, pues eso es. Temas <ríe> por todo el coro, o los que cantaban estaba el coro, de los que vomitaban, ¿no? Pues empecé a, a a desarrollar un odio feroz hacia hacia <ríe> Pablo y curiosamente tenía los ojos cerrados mis sentimientos se transformaban en imágenes que era algo que no me había pasado nunca y no sé si recuerdas una película de Walt Disney no sé si es la cenicienta o cuál es que, que el caballero pues eh, eh, se encuentra con espinos y enormes masas de espinos que no dejan. lo que yo veía en esa, en, en esa situación cuando yo estaba odiando eran espinas de acacia racimos abigarradas con unas puntas muy agudas Luego en otros momentos de, de serenidad veía una especie, yo lo comparaba con las vellosidades intestinales de un color naranja, una especie de, de toalla untuosa, algo, algo agradable. Y empecé a, a sentir, yo me voy, se me va la mente, no sé dónde va a ir, yo no quiero repetir la experiencia de, de unos años atrás. Me levanté, afortunadamente llovía torrencialmente, como, como llueve ahí en, en la época de lluvias, y me salí, eso fue una una ducha permanente le sentó muy mal a los del grupo aquel en el, en el equipo yo tenía un ex legionario y exposeador que, que hacía de continuación pero también hacía de guardaespaldas y el hombre con muy buen sentido me acompañó eh, estuvo pues a un metro de distancia de mí sin interferir para nada mientras yo durante una hora y pico fui eh, agarrándome a la realidad como podía y bueno, no pasó más historia pero no fue agradable aquello, no. Eh. Juan José, Juan José cogió un colocón divino, el hombre hizo un viaje que además pudimos objetivar, como ya hemos contado aquí en alguna ocasión, y fue una experiencia muy, muy interesante para él y para todos que estábamos ahí. Uh -huh. En 30 segundos tenemos que hacer una misma pausa. Preguntan si alguien de Valencia, si ¿sí es verdad que vas a dejar de hacer el programa de televisión de Canal 9... Uh -huh. Canal 9 es, sí Canal 9 no? Canal 9 de momento sí De, de momento, momento sí Porque no me han dicho que renueve O sea que no Bueno Y tus próximos proyectos lo vas a contar luego Al final sigues dirigiendo sí. la revista Y otras muchas cosas En verdad Los estigmas dicen ¿Qué los provoca? Pregunta Monse desde Barcelona Y si son reales Los estigmas de Giorgio Bon Jovan Anunciamos que dentro de poco Esperemos eh, anuncia, Ha prometido venir al programa Giorgio Y Filippo Vamos a ver si vienen Y veremos los estigmas de nuevo Pero, claro, ¿Qué sí, provoca sí, lo los estigmas? ha prometido Giorgio entre otras muchas cualidades tienen la de ser un hombre cierto para mí... de, de palabras sí, las, los estigmas de, de Giorgio son son auténticos ya se los había visto cuando había venido para Madrid en algunas ocasiones y luego el año pasado estuve ahí en Santo Espidio de Imar en, en Italia, donde ellos tienen su centrito estuve allí varios días y asistí a algunas de sus sanguinaciones y no, el fenómeno de, de Giorgio es muy fuerte pero la estig los estigmas es un es algo bastante frecuente lo ha sido siempre y no, no necesariamente dentro del contexto eh, cristiano o católico sino en, en otras culturas también ¿no? lo que es que en los lugares de aparición apariciones marianas Clemente en no estado Clemente este este más impresionante es al principio uh -huh. antes de, de ser siquiera sacerdote ¿Es que? yo lo sé estuve con los médicos del hospital clínico de Sevilla que fue donde lo atendieron en algunas ocasiones de que el fenómeno escapaba a la, a la lógica, porque bueno, las hemorragias, aunque era, bueno, pues no sangre, sangre, sino sangre, eh, supongo que, que suero, con, con poco contenido de glóbulos rojos, no sé lo que salía de ahí, pero salían grandes cantidades de líquido, ¿no? ¿Y qué lo provoca? ¿La mente eh, es realmente la pasión de Cristo que surge en uno? No, no, yo creo que no, hombre, la... la... La prueba, en definitiva, está en, en que hay una impregnación cultural... ...también es que los estigmas aparecen en las palmas de las manos... ...y, y ya todos sabemos que no, que, que la crucifixión fue en los puntos de Stodd... ...por debajo del metacarpo para poder sujetar... Eh, ...fue en la muñeca y en las palmas de las manos, pero como es la... Eh, ...y en otros estigmatizados, pues el lanzazo lo tienen en la derecha... ...en otros lo tienen en la izquierda, es decir, hay, hay una participación clara... Del, ...del inconsciente ahí, pero que esa sea la causa... Nosotros lo podemos explicar Podemos explicarlo clínicamente Bueno, que produzca Hablábamos de la, de la histeria En la histeria otro fenómeno típico es la anestesia en guante Un histérico acusado de brujería Te pongo con un hierro al rojo y, no y no sentir dolor Obviamente se quemarán los tejidos Pero no le duele En la hipnosis, en, en el primer grado Pero lo primero que haces es pinchar en, en la palma de la mano Sin que el paciente sienta dolor por vía inconsciente puedes provocar una vasoconstricción muy localizada en puntos donde tú eh, emocionalmente te identificas con ellos como pueden ser los, los estímulos de la pasión y, y esa necrosis esa, esa vasoconstricción mantenida acaba produciendo una necrosis y a nivel macroscópico parece un corte luego lo miras a nivel microscópico y ves que no, que hay una, una zona necrosada pero todo eso es un proceso que requiere mucho tiempo Y en cambio muchos casos de estigmatización es que son de un momento para otro lo que clínicamente no tiene ninguna explicación entonces, bueno, están interviniendo eh, probablemente otras causas hay algo que, que decían, pues bueno, pues los clásicos o Díaz Germán Argumosa, entre otros muchos no estamos hablando de fenómenos cuyos efectos están aquí, en este plano de la realidad pero cuyas causas no las encontramos en este plano luego estarán en otro plano de la realidad distinto que sea un plano espiritual que sea otra dimensión que sea lo que sea no lo sé ¿tú aceptas que eso puedes decir ¿que hay otros planos? yo lo que acepto es que eso no tiene explicación dentro de, dentro de lo que la medicina conoce dentro de lo que la biología conoce dentro de lo que la ciencia actual conoce y que eh, bueno pues habrá que esperar a que la ciencia se abra a otros a otros horizontes mucho más amplios y ya empieza a hacerlo ya se empieza a hablar de ondas de formas se empieza a hablar de ondas de escalares nosotros en en este último número de NIMAS publicamos un artículo de, de Alberto Borrán muy interesante sobre el mal de ojo, eh, tan denostado, yo no creo en el mal de ojo, sin embargo hay una serie de experiencias con las de viraderas, Alberto es un hombre que se toma el trabajo de, bueno, esto que dice es una tontería, lo voy a investigar, es un hombre que en su tiempo se construyó un cañón rompenoves como los que hacía William Reyes, que tiene su cámara orgánica, es un hombre que siendo licenciado en farmacia y en química pues hace lo que a muchos nos gustaría hacer y no tenemos tiempo o conocimientos y empiezan a encontrarte con cosas que son sorprendentes y que tendrán una explicación pero que en este momento escapan a la lógica Más preguntas del chat, de los oyentes en chat ¿Crees en las apariciones marianas? y si son las mismas que los ovnis preguntan en Valencia y van de Valencia Forma parte de ese, de ese cajón desastre donde echamos todo lo que no entendemos y bueno, se relaciona con el fenómeno OVNI pues porque en los lugares de apariciones marianas se producen con frecuencia eh, apariciones que tienen que ver con el fenómeno OVNI eh, las apariciones marianas es así coges la, las apariciones de Fátima y bueno, la descripción que hacen aquellos pastorcillos inicial es una figura de 50 centímetros de altura no vestida con un, con un manto eh, de color azul celeste sino con una especie de bata guateada de, con unos pantalones muy facultaddos y que te da la descripción que te hacen de cualquier cosa menos de la virgen. Luego después el fenómeno va derivando. ...bueno, relaciona con el fenómeno sí, en, cuanto, en tanto en cuanto el fenómeno abre, no se limite a objetos volantes no identificados, sino que si, que se si expanda, se si abra eso que, que comentábamos antes, fenómenos de, de etiología extra lo que sea, no sé si extraterrestre, extradimensional o ocular que está más allá de las la longitudes de onda que es capaz de percibir nuestros, uh -huh. nuestros ojos, eh, y fuera de lo que perciben nuestros sentidos, pero que están ahí, que son, son tan reales como nosotros, ¿no? 12 y 36, 11 y 36, son las Islas Canarias, ¿hay más puertas que queremos abrirlos esta noche? Lo que no creo, perdona, es que sí a la Virgen, ¿no? tengo, una, tengo un concepto más serio de la Virgen. No es la Virgen. No. Bueno, eh, hay más puertas que queremos abrir, os decíamos, después de esa segunda introducción seguimos, 905-118080 si queréis preguntar, ahora tenéis el teléfono libre, aprovechar El universo de lo oculto tiende a manifestarse de múltiples maneras Apariciones fantasmales, casas encantadas, contactos con otras entidades Brujas, médiums, rituales, pactos con lo desconocido Nuestro invitado lleva muchos años viajando, investigando, viendo. Él conoce algunos de los casos y fenómenos más curiosos e interesantes de nuestro mundo. Junto a él podremos conocer y escuchar algunas de sus explicaciones. la introducción y no sé Fernando si por tu culpa pues gracias a ti porque tenemos 60 personas en el, en el chat en el canal de, de Espacio ah, en Blanco un mogollón de gente yo sí. contesto a todas y luego me puedo llevar toda la música que tienes en el programa toda, toda sí. toda, toda te hacemos copias si quieres es sí, maravilla bueno hay mogollón de gente gracias a todos por estar ahí la forma de entrar desde el IRC Hispano el canal del programa es Espacio en Blanco todo junto Espacio en Blanco antes era otro ahora es Espacio en Blanco ahí entráis y gracias cada día por ser más los que estáis ahí eh el caso antes de que preguntas ha vivido todo tipo de historias el caso que te, más te ha llamado la atención de cualquier tipo de fenómenos en este mundo nuestro Fernando no lo sé no tengo no tengo ninguno así especial por recordar una de las primeras sesiones de espiritismo con velador por ejemplo que bueno por ser hace ya mucho tiempo estaba estudiando todavía la carrera eh y fue especialmente dramática porque aquel velador empezó a zumbar por la habitación ¿Sí? Sí, de una forma... a moverse y... pero a moverse y tratábamos de seguirle con la mano perdíamos el contacto porque todos tuvimos que levantar e ir detrás de, del velador y encontrar lo que piensan los escépticos y a una de las personas la arrinconaba y prácticamente se le subía encima la, la, la mesa Luego después de aquella sesión intentamos reproducir los movimientos, era absolutamente imposible, era, era en, un, en un suelo de tipo castellano, con, muy bonito, con baldosas, que, que, que eran muchas baldosas y, y no estaban obviamente todas exactamente a la misma altura, no había muchos pequeñitos desniveles que hacían imposible el desplazamiento. Pero algo pasaba allí, como he visto en otras sesiones después, que si no la ingravidez eh, hacía que aquello perdiera peso y pudiera desplazarse de una forma... Y yo creo que eso fue un día espectacular para todos Simplemente por el fenómeno en sí uh -huh. Luego he visto otras cosas pero, pero yo no sé Si es que tengo poca capacidad De, de asombro de, o De ves? asustarme Sí, claro, como todo el mundo Como todo el mundo sí pero así, auténticos, grandes, e importantes no, no, no, eso, no, eso estoy esperando yo, sí eh. sin embargo estuviste en Capilla del Monte, viste fuiste de los primeros a hablar de la huella del pajarillo que dentro de nada nos vamos de allí a Argentina sí, magnífica, mm. esa es una experiencia también muy interesante, <coughs> pero no solo por la huella sino por el caballo que yo llevaba que era todo que ¿fuiste, ¿fuiste oh, en caballo? caballo? sí, sí, caballo pero, pero no es un señor claro, yo eh. voy caminando <risa> no, además, en aquellos días empecé con una rodilla que, que de vez en cuando eh, cada cierto tiempo me da nata. me da la lata, mm -hmm. entonces me gustaba un caballo, no no sé qué, qué aspecto de jine me, me verían que me trajeron a rocinante el, el redivivo con <risa> pobre caballo eh, en las pendientes. Yo me bajaba porque me daba pena del, del caballo. Eh, y lo llevaba de la brida porque pensaba que si iba si iba a destartalar, si iba a romper en cualquier momento. ¿no? Pobre caballo Qué qué bueno, mira. Bueno caras de vermes, ¿qué opinas de ellas? <coughs> no lo sé, no lo sé. Eh, soy de los que se inclinan por lo que hasta ahora conozco del tema, por lo que por lo que he sido yo no he investigado las caras de vermes. Estuve ahí en, en aquellos años, pues cuando estaba en Jordapilla. <coughs> Joaquín, y yo, Joaquín Grau y yo fuimos en alguna ocasión, rodé incluso allí en el año 76 o por ahí, vamos a investigar, investigar no, no lo he hecho, pero lo ha hecho gente que para mí tiene toda credibilidad. Y yo creo que la, lo, los datos, lo que hemos ido consiguiendo nosotros, Iker Lorenzo y otros que otros compañeros de la revista, testimonios como el del notario que presentó el suelo de la cocina, todo eso a mí me da a entender que el fenómeno es, es auténtico, aunque esté mezclado con otras cosas. Vida después de la vida. Un psiquiatra como tú, ¿qué opina de la experiencia de vida después de la vida? ¿Hay otra vida después de esto? Me lo preguntas para que te dé una respuesta tajante si pudieras. Tú sabrás, que... cuéntame, cuéntame ver, <ríe> es es que es. lo que te pasó. No <ríe> Pero fue una experiencia muy curiosa aquella. Sí. Bueno, tú has estado con una esas <ríe> de casi muerte o cercananza a la muerte. Uh -huh. Tú a nivel subjetivo, a nivel de sentimiento, ¿qué piensas? ¿O es qué sientes? Yo Mejor estoy convencido, que siento que hay algo más. Yo con todos los que he hablado que han pasado por esas experiencias, todos ...cambió su vida en ese sentido... ...luego en la práctica a lo mejor no... ...inicialmente en las primeras semanas... Eso ...es un fenómeno que te... ...que te conmueva hasta lo más profundo... ...pero luego la realidad... ...tira de ti con mucha fuerza y te acabas integrando otra vez... ...pero para ninguno de ellos había duda... ...ninguna... ...para ellos esa otra realidad era más real que esta... ...en la que estamos eh, viviendo en este momento... ...yo me fío de esos testimonios... ...como... ...como persona normal... ...no sé lo que hay después... Por mi relación con el durante 12 o 13 años con el espiritismo, por lo que sé y por lo que he seguido pues, pues todo lo que tiene que ver con la transcomunicación, por experiencias mías pequeñas acumuladas al cabo de los años, tiendo a pensar que sí, que después de este rollo continuamos conservando nuestra personalidad, nuestro recuerdo, nuestra vivencia, nuestros sentimientos, pues yo no no serviría para nada, ¿no? vivir sin recordar nada de lo que has de lo que has pasado en esta vida pues para mí sería algo inane. ¿no? Seguimos. ay, eh, quería hacer una mínima pausa, recordar el teléfono 905 la música se nos termina, 905 11 80 80. Preguntas a los oyente, ¿vale? Eh, seas breve si puedes. Eh, Gloria de las Palmas, ¿qué opinas de los círculos de los campos de Inglaterra? Los famosos Para mí, ya lo he dicho en otras ocasiones, es uno de los fenómenos más interesantes, más apasionantes, más subjetivos. Mm. Colócale 16 adjetivos más con los que se enfrenta la humanidad en este final de siglo. Obviamente no son obra humana, no sé de quiénes son lo de los jubilados, me parece la mayor estupidez que se Lo que pasa es que mucha gente, la mayoría de la gente... Se quedó tranquila con esa explicación, Se quedó ¿verdad? con esa explicación porque los medios de comunicación no han dado la otra. Pero bueno, hay que conocer el fenómeno ligeramente estar medianamente informado y ves que no, ves que eso obedece a otra causa ¿Qué opinas del Vaticano? Preguntan, Manuel de Palma de Mallorca Casi pues, nada, pues nada no opinar, ¿no? <risa> <risa> eh, Preguntan también de, del chat ¿Qué pasó con los documentos que te robaron de encima de la mesa de tu despacho? Eso yo no sé, no me acuerdo al medio ¿Te robaron los documentos? No, con la revista, con Enigma pasa algo curioso yo creo debe ser la de las pocas revistas que la gente se lee el editorial que además hemos dado un nombre en el momento que empezamos a ver que, que los lectores se lo leían y era lo primero que leían pues lo personalizamos poniéndole en medio editorial pues, pues como título y digo yo y bueno, al saber que la, la, la gente lo lee pues, pues tengo el compromiso de hacer algo entretenido o curioso o a veces divertido depende de cómo pille el cuerpo y, y últimamente pues me, me, me pilla en plan gracioso Pero, sí, yo le algunas que son muy cachondas <risa> y entonces bueno pues, Pues eh, con una moraleja, con una intención, pues empecé a contar que, que, que bueno pues que, que la hacía, me perseguía, que me habían quitado, y al final confesaba que yo tenía fotos de Marte, vamos, no de un, no de un lado, que tenía fotos de un malneario, pero, pero la gente se lo creyó, vamos, la gente, algunos lectores me escribían solidarizándose conmigo en esa lucha contra contra la CIA, contra el Vaticano y contra no sé quien más. Y luego, al mes siguiente, también en ese mismo tono humorístico, dije, no, todo eso es mentira, pocas organizaciones tan, tan serias, tan honradas como la CIA, y voy a terminar esta crónica porque me tengo que ir a misa y voy a llegar tarde, antes quiero denunciar a dos vecinos por antiamericanos. Pero, sin embargo, esas bromas que para mí son, son de cura y su calibre, pues, pues muchos lectores bien intencionados, y, y cariñoso pues las han tomado en serio Iván pregunta qué es lo más extraño que has visto de ese fenómeno otro mundo y has contestado, Raymond Moodi donde está dice Manuel de Sevilla nos pregunta, ¿sabes algo de Raymond Moodi? No, no, no, no, además no le conozco personalmente no, no, no, no, no, no. Eh, nosotros sabemos que dentro de poco aparecerá por aquí vendrá el espacio en blanco que ha estado algunas veces eh, espera que estoy leyendo ¿qué opinas sobre los libros de JJ Benítez Caballo de Troya? Como Juanjo lo sabe, pues lo puedo decir públicamente, no he leído ninguno, o sea que no puedo opinar. Ya le dije, Juanjo, no, no escribas libros tan gordos, que yo, ni vago, y, y, pero sí, eh, asistí a la génesis del, del caballo de Troya y he seguido el fenómeno caballo de Troya muy de cerca, y te aseguro que ese sí que es un auténtico... Eh, no milagro porque el libro lo merece pero ni Juanjo, ni, ni la editorial Paretta tenían la menor idea de lo que iba a significar ese libro ha sido increíble, increíble. debe estar detrás la nave nodriza como preguntan también, ¿no? ¿hay alguna sí. nave nodriza detrás? ¿tú también la tienes? me toca sola tener encima, pero no la veo no... todos tenemos una nave nodriza de algún tipo probablemente sea nuestro propio destino y las cosas se engranan de manera que no gracias nos parece que nos tarda fatal la vida y que todo es horrible y luego con el tiempo descubres que no, que todo eso tiene un sentido aún así, bueno pues morimos sin que esta vida adquiera su pleno sentido por eso pienso que probablemente la cosa continúe después o lo para, para para hacer un máster o el siguiente curso de, de capacitación espiritual espacio en blanco todos los viernes de 12 a 2 de la madrugada todo el mundo del misterio en M80 Radio ¿Te gusta? ¿Sabes cuál es? Tenemos que ir. Sí, la he escuchado muchas veces. Preguntas del chat. Eh, ¿Qué te parece la teoría de quién? Es, la... es, es la... La sinforía de los planetas. O... Pregunta o... de examen. Que está dedicada a Marte, me parece que es. No. ¿No? Pregunta de examen. No te lo es una banda sonora ¿qué te parece la teoría de que en la Biblia está codificado un mensaje espérate de donde salió la banda sonora ¿Te ¿qué te parece de que la teoría de que en la Biblia hay un mensaje codificado subliminal para la humanidad? pues yo me pareció muy muy interesante uno de los programas que hablaba antes del Canal Low que que, que hice ahí en Israel estaba dedicado a, a ese tema porque entonces todavía no se había, no se había traducido al, al español pero la versión inglesa ya había sido un, un bombazo a mí todo lo que cuentan eh, allí, como como lo cuentan muy bien, pues me lo creo. Pero Antonio Piñero, eh, el otro día hablé con él, eh, con su mujer, con la humildad, y me dijo que, que Antonio se si me interesaba que me iba a mandar un artículo sobre ese tema. Y a, eh, Piñero, ya lo conoces, es, es uno de los investigadores más hechos, más rigurosos, no riguros. catedráticos de la Universidad <tose> de Complutense... <tose> de filología vetero neotestamentaria es un hombre que, que no se moja pero, que no se moja efectivamente, pero que es de, de un rigor y estoy esperando pues seguramente va a tirar por tierra todo lo que yo he dicho mm. en otras ocasiones eh, Más preguntas eh, ¿Por qué dice eh, los estigmas de Giorgio Bon Giovanni desprenden un olor no muy agradable sí. precisamente? dicen Pues probablemente no por los estigmas sino por por tener en cuenta que no se, no se puede lavar como, como sería lo adecuado de sus estigmas, y probablemente lo que huela es pues, pues mal por otras razones. Esa es una de las cosas eh, médicamente increíbles. Llevan abiertos mucho eh, tiempo, eh? años, no hay infecciones no ha habido infecciones en ningún momento. Eso yo no lo entiendo. Eh, ¿Por qué el, el 666 es el número del diablo? ¿Qué es cierto en esto? Pues no lo sé que yo sé para nada, no he eh, entregado yo otro las semillas de cristo sabes la obra de José Antonio campaña qué versión de la vida de cristo te parece más auténtica? no he leído ninguno de los, los libros, pero vamos tengo yo mi propia versión algún día la también sí sí cuándo hacemos un programa hablando de yo la versión en contra de todas las versiones. <risa> No, no, ahí están los datos históricos que te dan una versión y te dan una dimensión de Jesús que nada tiene que ver con, con lo que es San Pablo, con lo que el gnosticismo, con, con lo que fue. con lo, Los que hicieron o construyeron el cristianismo después de, de Cristo eh, han, han difundido. ¿no? Jesús es un personaje adecuado a ese momento histórico, a ese lugar. Y, y, como dice bien Antonio Piñero, probablemente de identificarse su pensamiento con, con el de algún grupo ya o sea, con el de los filisteos, de esto con el de los fariseos es un fariseo sui generis, como dice él, pero su pensamiento es fariseo y él empieza a preconizar pues la inminente llegada del reino de Dios, como había prometido Ya ve en, en el Antiguo Testamento, es decir, es un mensaje judío para el pueblo judío y en ese momento de la historia lo va a pasar es que el personaje fue tan singular y sobre todo los que construyeron del cristianismo, fueron tan, tan hábiles y subieron aprovechar y enfatizar también esa, ese personaje singular, extraordinario en muchos aspectos, que bueno, el, el fenómeno, yo creo que ha sido la mejor operación de marketing de la historia. Eh, preguntan sobre la salud mental de los que ven a la dirija. ¿Cómo andan de salud mental? Ahí de todo, el último lugar en el que estaba así, eh, bueno, refrescando y... Y, y estando con la gente, preguntando, y de paso, pues, Rodando también ha sido en Garabandal el año pasado, no este año, eh, a principios de este año creo que fue, y, y hay de todo, hay gente muy normal, que porque ahí se producen, se han producido fenómenos, no todo es pura, eh, pura histería y pura simulación, Las, eh, los trances de aquellas niñas no solo era no Conchita, eh, eran cuatro niñas inicialmente, los trances eran espectaculares, yo he estado con, con gente, con testigos de entonces, que vieron la levitación, que pasaron incrédulos las manos por debajo de, del cuerpo de Conchita otros que han visto fenómenos extraordinarios y uno de ellos era como esas niñas, cada una en su casa entraban al, al unísono de entrarse y empezaban a correr por las calles que de Querer, cómo es el pueblo y como lo debía ser entonces en además, aquellos ¿no? años mirando para arriba y, y pegando saltos como cabras por aquellos niveles sin caerse y juntarse en, en un lugar donde tenía, y eh, he visto muchas fotografías, documentos gráficos de la época, y aunque las niñas están viendo lo mismo, cada una está mirando en una dirección diferente, cada una tiene su propia, su propia visión, por lo tanto es un fenómeno que se producía en la, en la mente de ellas, pero pervinducido. ¿no? no ellas. Uh -huh. Más preguntas, eh, ¿qué peligros traen las prácticas espiritistas en personas no preparadas psicológicamente? Pues lo mismo que las motos en personas que no tienen experiencia o los coches de gran cilindrada en los que está muy tarde conduciendo. No, yo creo que el, el problema está, como, como bien plantea la pregunta, en la falta de experiencia y en, y en este caso pues en, en que hay que ser Eh, si no, incrédulo pero por lo menos tener los pies en el suelo porque lo habitual en todo ese tipo de prácticas es que inicialmente hasta que pasas ese noviciado que lo hay pues te gastan bromas a veces eh, pues, pues muy molestas muy desagradables y si eres impresionable pues, pues por supuesto que lo vas a pasar mal uh -huh. eh, ¿crees que cada día hay más gente que está despertando una nueva conciencia? es decir, que cada día parece que hay más gente que le están pasando cosas raras ¿esto es, puede ser un síntoma de un despertar de conciencia? Es, es, es, es, es uno de esos tópicos que vengo escuchando desde hace tiempo pero como yo veo los informativos como cada mañana tengo el, el, el mal vicio de... ya en una época lo dejé, abandoné los periódicos y durante varios años tuve sin leer periódicos y yo creo que estoy a punto de volverlo a hacer otra vez en esta época de vida porque tres servicios están en leer la prensa por las mañanas lo que yo veo del mundo, lo que yo veo de la realidad no me está anunciando un cambio de mentalidad no me está anunciando un cambio gozoso, esperanzador no, no, no yo creo que en este mundo convivimos pues, pues millones de seres en diversos grados de evolución de manera que yo en editorial que luego en una entrevista que me hicieron para una revista para un periódico lo destacaron como titular titularalmente yo me necesito más cerca de un de, de un chimpancé que de un talibán a nivel evolutivo. Pero bueno, eso, eso te lo puedes encontrar con el vecino en la misma ciudad en la que vives, en el mismo barrio. Me refiero que, que, que estamos en diferentes grados unos más arriba, otros más abajo, y eso ha sido siempre si yo no veo no veo algo general que me haga pensar que las cosas van a mejorar de forma inminente no, lamentablemente pienso que no punto de terminar, hay gente, oyentes que están llamando y gente en el chat que te dan las gracias por tu experiencia, dicen Tuco es uno de ellos pues gracias a ellos por, por su paciencia de escuchar a mí por su buen gusto de escucharte a ti la wow. música que tienes que wow. es una gloria gracias solamente por la música que... ¿Te la vas a eh, banda sonora, eh, la película eh... no, eh... colmillos dicen Drácula, claro Drácula, es la banda sonora de Drácula Sí, sí, pero <coughs> ya sabes que hay bandas sonoras Que que corresponden a, a música Sí, sí, lo sé y... Trataremos de, de grabártela Igual te pasamos un, una especie de música del espacio en blanco eh, ¿Hay seres extraterrestres entre nosotros? No lo sé, porque si los hay están también bien camuflados que no hay, hay muchos terrestres que parecen extraterrestres. ¿Pero crees que la posibilidad de que haya seres de otros mundos aquí sí, como nosotros? Sí, sí, no, no veo grandes dificultades para eso. Hombre, hombre veo ¿no? las dificultades técnicas nuestras para plantearnos eso, que, que hoy día es una pura utopía. Eh, no, construir naves que recorran los espacios intergalácticos o dentro de esta galaxia, ya sabes como todos nuestros oyentes, que alfacentauri está a cuatro y pico eh, años los, es impensable. Pero sin embargo, bueno, otras culturas pueden hacerlo. Y lo que parece claro es que el modelo biológico de ser pensante es el adecuado. Pueden ser más altos, más bajos, eh, más formidos o menos, pero lo que parece claro es que la anatomía, la arquitectura del de homo sapiens es la adecuada para albergar una inteligencia y... Y habilidad manual, que también es imprescindible para desarrollar una técnica. Entonces serán parecidos a vosotros. Eh, o nosotros parecidos eh, a ellos, perdón. A punto de terminar. Consejo. Para alguien que lleva más cuanto, un poquito de tiempo como tú en estos temas, ¿qué consejo le darías a la gente? la gente joven Hay un montón de gente joven que se está acercando a este mundo. ¿Qué le dirías? Pues no, yo no soy quien para dar consejos, pero, pero por decir algo, que, que buscaran eh, ese equilibrio entre la apertura y el escepticismo. Uno tiene que que que acudir a estos temas sin prejuicios eh, dispuesto a, a aceptar todo lo que se encuentre, pero al mismo tiempo siendo muy cauto, siendo muy escéptico y no dejándose convencer porque sí pienso que ese equilibrio no es fácil y se alcanza con la edad pero, pero sería lo ideal nos enseñaban, fíjate la cantidad de hojas del chat de preguntas para tener que venir otra vez al programa pues será un placer a venir? no sé, pues si me llevo la música igual ya no, no, no, no te la vas a llegar Eh, 12 y 59 y 59 Las Islas Generales A punto de terminar ¿Te gusta esta música también? Bien, claro, claro que, que me, me gusta Te gusta todo ¿eh? Me gusta toda la música Que pones Eh Además de siempre, ¿eh? Siempre me, nos lo dices. Sí, y además es que el, el montaje de tu programa yo creo que, que, que es modélico para muchos y que hay mucha gente que dedica a los medios de comunicación que debiera aprender de lo que tú vienes haciendo desde hace años. Gracias. Eh, ven, viniendo de ti es un... Yo me un, estoy un... tomando, estoy tomando ah. notas. Gracias, Fernando. Un placer haber estado contigo. De nuevo, ojalá quieras venir, a, este su es programa, a tu casa, para cuando quieras estar... Sí, es sabes que te quiero mucho, somos mis amigos y que, encantado cuando tú quieras. Creo que...